Saben que estamos en la recta final para lo que sucederá este sábado por la medianoche, me refiero al cierre de listas de candidatos que competirán en las próximas elecciones nacionales y provinciales, en el caso de nuestra querida provincia de Buenos Aires. Vamos a estar intentando comprender cómo viene la mano hasta el momento en semanas en que día a día hay noticias de gran relevancia política que es virtualmente imposible cubrir en lo que dura nuestro programa. También vamos a estar dialogando con el abogado David Yud sobre la polémica desatada en torno al senador Miguel Ángel Pichetto quien se vio en el ojo de la tormenta por ocupar una banca en el Consejo de la Magistratura por la oposición, a pesar de haberse pasado a las filas de Cambiemos, luego de que se le haya ofrecido ser candidato a vicepresidente. Hoy por la mañana se conoció que renunciaría al Consejo de la Magistratura y si bien dimos la noticia, hay que tener eh, especial cuidado con este tipo de cuestiones hasta que no medie un documento que lo certifique. Recientemente ya ha llegado acá los estudios de Radio Universidad perdón, me pude hacer con, con la prueba de la, la renuncia de piqueto así que la damos como efectiva. Luego lo vamos a estar publicando en nuestro portal elagora.digital. El doctor Yud eh, va a estar eh, conversando sobre piqueto y este esta situación. Él lo conoce personalmente y nos va a permitir arrojar luz sobre el caso en cuestión y también sobre la figura del candidato de Cambiemos a la Vicepresidencia. También en el tercer bloque vamos a dialogar con el secretario general electo de la Federación Universitaria Marplatense, que es la máxima entidad gremial de la Universidad Nacional de Mar del Plata en lo que hace a los estudiantes. Se trata de Joaquín Agosto, del Frente Unidad, frente que tuvo un histórico triunfo en las elecciones del 7 de junio pasado, desplazando a Franja Morada, la pata universitaria de Cambiemos, de la conducción de la Federación en un hecho histórico. Recordá que podés encontrar toda esta información y más en nuestro portal elagora.digital y también te podés contactar con nosotros a través de nuestra página en Facebook, elagora.digital, escribirnos por correo electrónico a contacto arroba elagora.digital o mandar un mensaje a nuestro WhatsApp al 291-463-8535 y pedir que te agreguemos a nuestra lista de difusión para recibir las noticias al instante. 291-463-8535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 Decíamos que este sábado es el cierre de listas electorales para las elecciones nacionales y también para las provinciales que se desarrollarán en nuestra provincia y en algunas pocas otras, y el panorama para Cambiemos viene complicado, ya que a todas las derrotas electorales que venía sufriendo desde febrero de este año, en junio se le sumaron tres domingos muy oscuros. El primero fue el 2 de junio, con elecciones en San Juan, Misiones y Corrientes. En San Juan, el peronista Sergio Niac obtuvo el 55,5% de los votos y de esta manera consagró su reelección con un margen más que amplio. En Misiones, el Frente Renovador de la Concordia tuvo un triunfo histórico con el 73,01% de los votos frente al magro 17,33% que obtuvo el presidente del Pro Nacional, Humberto Schiavoni. Sin embargo, desde el gobierno nacional pudieron celebrar eh, una victoria que se sintió con gusto a poco, ya que en Corrientes el gobernador radical Gustavo Valdés también tuvo un ar arrollador triunfo con el 66,6% de los votos, el primero del año para el oficialismo nacional. Sin embargo, se trató de elecciones legislativas, sin elección de gobernador, que recién será en 2021 porque... Eh, Corrientes tiene desdoblado o desacoplado el calendario ejecutivo provincial del Nacional. De todos modos es valorable el triunfo de Valdés y del sello ECO, Encuentro por Corrientes, que se conforma con un acuerdo de 26 fuerzas políticas provinciales. Posteriormente, el domingo 9 de junio, se celebraron las elecciones provinciales en Entre Río, Tucumán, Chubut, Jujuy y Las Paso en Mendoza. En Entre Ríos, el peronista Bordet se impuso con el 57,5% de los votos frente a Tilio Benedetti de Cambiemos, que apenas llegó al 35,4%, quedando el resto de los contendientes muy atrás. Además, Cambiemos perdió la intendencia de la capital Paraná eh, al frente del vicegobernador saliente Adambal, que será el nuevo intendente de Paraná, desplazando a Barisco, el, el narco intendente, que fue tan polémico los años pasados por, por esta cuestión que se desató en la provincia entrerriana. Eh, recordemos que Cambiemos ya había perdido ante el peronismo las capitales de La Pampa, que es Santa Rosa, y de Córdoba, la ciudad homónima. Yendo a Chubut, eh, dos peronistas se homogeneizaron la... La, la elección se perdón se, eh, oh. dos peronistas se, fueron los que disputaron la elección el gobernador reelecto Mariano Arzioni cercano a Sergio Massa que triunfó con el 41,3% frente al kirchnerista Carlos Linares que obtuvo el 34% mientras que el cambio emitida Amena logró solo el 15,5%. También en Tucumán Cambiemos mordió el polvo ya que el gobernador Juan Luis Mansur fue electo con el 51,5% frente a Silvia Elías de Pérez, senadora aprobida de Cambiemos que apenas pasó la barrera del 20% pero logró eh, quedarse con el segundo puesto en un momento que se habla de que Cambiemos podía llegar a quedar cuarto en esa provincia. Eh, sin embargo, ese día Mauricio Macri cortó la mala racha con la reelección de su aliado político, Gerardo Morales, que se impulso con el 43,7% frente a un peronismo dividido que presentó cuatro listas en una provincia donde la principal referente opositora, Milagro Sala, está presa por motivos políticos. Además, el aspaso de Mendoza, el delfín del gobernador saliente, Alfredo Cornejo, que es presidente de la UCR también, logró imponerse en la interna contra el candidato del promar de Marchi, y fue el candidato más votado, con 31,3% de los votos, seguido de Anabel Fernández Agasti de La Cámpora, que contra todo pronóstico ganó la interna peronista y fue la segunda candidatura. La más votada con el 19,5 por ciento de los votos. Finalmente, el último megadomingo electoral fue doblemente oscuro. Fue el domingo pasado, ¿no? Lo digo por el apagón nacional que se produjo y también porque significó cuatro derrotas de cambiemos ante peronistas en Santa Fe, San Luis, Formosa y Tierra del Fuego. En Formosa... Gildo Inzfran fue reelecto con el 72,27% contra el 27,21% de Adrián Bogado de la Confederación Frente Amplio Formoseño. En San Luis, Alberto Rodríguez Sá fue reelecto por el Frente Justicialista de Unidad con el 42,18%, superando al candidato de Cambiemos Claudio Poggi, que obtuvo el 34,64%. Y más atrás quedó su hermano, no también exgobernador, que conjuntos con la gente obtuvo el 22,09%. Me refiero a Adolfo Rodríguez Sá. La gran victoria peronista fue la de Santa Fe ya que por primera vez en 12 años el socialismo no logró retener la provincia, que vuelve a manos del peronismo. Omar Perotti, del Frente Juntos, obtuvo la victoria con el 42,52% de los votos, superando al sucesor del gobernador, Antonio Bonfatti, del Frente Progresista, que llegó eh, al 36,34%. Cambiemos la mirada lejos, ya que José Corral apenas obtuvo 18,95% de los votos. Además, en Tierra del Fuego, la gobernadora del PJ, Rosana Bertone, apareció, decía como la favorita en las encuestas, pero fue superada por el kirchnerista Gustavo Mele Melella. Ambos eh, apoyaron a, a nivel y apoyan a nivel nacional la fórmula Fernández-Fernández y hegemonizaron las opciones electorales, dejando al el Cambiemita Juan Rodríguez muy atrás a año luz de distancia, con eh, poco más del 3%. Además, dos candidatos de la Cámpora se hicieron con las dos principales intendencias de la isla, Walter Woto en Río Grande y Martín Pérez en Ushuaia, que es la capital. Música Por otra parte, las listas nacionales ya van tomando forma. Cambiemos irá por las reelecciones de Macri, Vidal y Rodríguez Larreta. Mientras que la sorpresa fue la designación de Miguel Ángel Piquetto como candidato a vicepresidente, Vidal repetirá fórmula con Daniel Salvador de la UCR, lo mismo hará Larreta junto a Dios Santilli del PRO. Del lado del peronismo se logró la, la tan buscada unidad y la fórmula Fernández Fernández no irá a las PASO Y aparte el dato de colores que Sergio Massa encabezará la lista de diputados nacionales bonaerenses, algo que desde este espacio radial y también en nuestro portal elagora.digital anticipamos hace ya bastante y que hoy está confirmado. Su contendiente del lado de Cambiemos será el ministro de Seguridad Cristian Ritondo, mientras que la fórmula del Frente de Todos, ¿no? del peronismo para la provincia, será, como decíamos, Axel Kicillof eh, de gobernador y Verónica Magario como vice yendo a la ciudad de Buenos Aires, a la, a la capital federal. Hoy mismo se confirmó la candidatura de Matías Lamens por el Frente de Todos. Se trata del presidente del Club San Lorenzo, que será acompañado por Mariano Recalde como candidato a senador y Pino Solanas y Victoria Donda como candidatos a diputados nacionales. Cambiemos venía surfeando las olas de la crisis política que atraviesa el oficialismo a través de un artificial veranito logrado a través de la designación de Pichetto como candidato a vicepresidente. Pero por estos días en los despachos de Casa Rosada se, se terminó el entusiasmo que se había generado con ese efecto Pichetto que según creían les permitía llegar a las elecciones de manera competitiva. Después de las primeras 48 horas de algarabía, la realidad se impuso con una fuerte subida del dólar que se produjo pese a los golpes de efecto digitados por Cambiemos. La economía sigue exhibiendo los problemas que se vienen agravando desde la llegada de Mauricio Macri a Casa Rosada. Parece que su designación no solo no logró el efecto de seducir a algún peronista y ahora se empieza a ver que la postulación de Piquetto quizá le juegue en contra a Cambiemos por el rechazo que genera un peronista ícono de la connivencia con el poder establecido, los volantosos discursivos y políticos para mantenerse en el oficialismo. Además, el proceso de unidad del peronismo que recién comentábamos parece indetenible tal como se viene desarrollando tanto en Nación como en Provincia de Buenos Aires y Capital Federal. Cambiemos, acumula 18 derrotas y solo un triunfo, y el panorama de cara al espaso de agosto parece más que complicado, pero solo el tiempo lo dirá. Comunicate con nuestro WhatsApp, 291-506-3776, 291-506-3776. Envíanos tu mensaje, foto, video o audio, y escuchate por la radio. Gran cita de la música popular en máximo nivel. Teresa Parodi, Ana Prada, juntas en concierto. No te lo podés perder. Teresa Parodi, Ana Prada. Sábado 6 de julio, Biblioteca Rivadavia. Entrabas en la biblioteca y por ticketsbahía.com Remis Centro. Rapidez y seguridad para llegar cerca o lejos. Remis Centro. Tu elección más confiable. 4-55-96-96 La arquitectura y el diseño tienen su tiempo y espacio en Radio Universidad. Todos los sábados a las 12, tiempo y espacio. La historia y el presente del hábitat que los hombres construyen con ingenio y creatividad. Los sábados a las 12, por Radio Universidad. Radio <risa> Cooperativa de Trabajo Ángel Borlengui Avenida Colón 635 Bahía Blanca Teléfono 0291 488 4023 Correo info arroba abcooperativa.com Las ciencias de la ingeniería han tenido un temprano desarrollo en la Universidad Nacional del Sur. Han contribuido a cimentar la institución y a proyectarla al nivel que hoy posee. La ingeniería es la profesión que aplica conocimientos y experiencias para que mediante diseños, modelos y técnicas se resuelvan problemas que afectan a la sociedad es aplicar los conocimientos científicos a la invención, perfeccionamiento o utilización de la técnica civil, mecánica, industrial o territorial en todas sus determinaciones. Si crees que en la ingeniería está tu futuro, infórmate en www.uns.edu.ar.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 Comenzamos el segundo bloque de Laura y en breve vamos a estar conversando con el abogado David Yud, pero mientras recapitulamos un poco la situación que se produjo luego del pase al oficialismo del senador piqueto que ocupaba un banco en el Consejo de la Magistratura y se especuló mucho sobre que esto tenía que ver con una maniobra de carácter político por parte de Cambiemos para frenar la investigación que se tramita en Dolores, ¿no? donde está es el juzgado federal de Alejo Ramos Padilla. Y el, el día de de ayer eh, su padre, que es quien ejerce su defensa, ¿no? por la acusación que tiene en el Consejo de la Magistratura, eh, Juan Ramos Padilla, ¿no? Ramos Padilla padre, recusó a, Pi a Pichetto y a Maikes, ¿no? Pichetto es eh, un senador que ocupa una banca por la eh, oposición, como decíamos, más allá de que ya no forma parte de la oposición, y Maikes es el designado del Poder eh, Ejecutivo Nacional por, por Mauricio Macri, ¿no? Y una de las cosas que decía Ramos Padilla Padre es que no puede ocurrir que un senador que integra la fórmula presidencial del oficialismo y participa de las reuniones de gabinete, no, porque esto pasó efectivamente, pretenda continuar formando parte del Consejo de la Magistratura como representante de un bloque de la oposición no eh, Decíamos entonces que pidió el apartamiento del consejero por el Poder Ejecutivo, Maíquez, no considerando que la presencia es una intromisión manifiesta de la Casa Rosada en el Poder Judicial y también advirtió que en caso de que no sean apartados existen fundadas razones objetivas de parcialidad para que el trámite de remoción de Ramos Padilla-Hijo sea anulado. Eh, está claro que nadie puede ser juez y parte y que el poder ejecutivo ha iniciado impulsado y demostrado un interés concreto en la destitución del juez federal de dolores señala también en el escrito que presentó eh también enumera los pasos dados por la casa rosada de lo en lo que considera una persecución política judicial y mediática eh contra su hijo no Habla de las instrucciones públicas dadas por el presidente Macri el 17 de marzo en una entrevista con Luis Majul, en la que él pide la remoción del juez de Dolores, la intervención administrativa del Ministerio de Justicia, la posterior presentación del pedido de remoción por parte de, del mismo Maíques ante la comisión y... Eh, las escuchadas filtradas por la AFI, por la Agencia Federal de Inteligencia, dependiente del Poder Ejecutivo, para instalar lo que los medios denominaron la Operación Puff, por la que intentaron voltear la, la causa. Eh, hoy el mismo Pichetto adelantó que renunciaría, ¿no? Que que él renunciaría a su banca y recientemente pudimos conseguir el documento que da prueba de eso. Así que bueno, ahora conversamos con David Lázaro Llud, que además de abogado recibido por la UBA, es ingeniero químico de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, también es docente de la UBA y fue profesor adjunto de la Facultad de Derecho de la Universidad de Ciencias Empresariales, USES. Y eh, además, esto es muy interesante, él es Rionegrín, oriundo de San Antonio Oeste, y viene de una familia con trayectoria en el peronismo, y de allí conoce personalmente al senador piqueto También es especialista en Derecho Ambiental y estudioso del tema constitucional. David, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Juan, ¿cómo estás? Bien, muy bien, por suerte y muy contento con esta noticia. Eh, David, cuando conversábamos fuera del aire para coordinar la entrevista me comentabas de la ausencia de sentimientos que piqueto muestra en el contacto personal. ¿Podrías ah. hacer una breve semblanza del senador? Sí, yo lo conozco fugazmente al senador uh -huh. porque, bueno, por razones que vos lo glosaste, porque escuché tu introducción, eh, tuve contacto con él en oportunidades Y realmente que me impresionó eh, la la forma eh que se da el contacto interpersonal realmente es muy es muy inexpresivo el senador muy muy expresivo y bueno esto que dijo en televisión uh -huh. él no tiene sentimientos es exactamente así este es lo que se percibe en el contacto personal, ¿no? Llamativo como mínimo. Y yendo al tema central de nuestra entrevista, que tiene que ver con la polémica que se desató por la decisión de Piquetto de permanecer en su banca como consejero de la magistratura, ¿qué análisis haces de esta situación? Bueno, es una decisión que él ya ha porque ya se conoce incluso el texto y una imagen facsimilar de la nota donde él renuncia. Este, pero bueno, el análisis eh, no puede dejar de estar vinculado al caso que se sustancia en Dolores, porque Ajá. es conocido que eh, hay una intención manifiesta del presidente de remover al juez. Incluso el presidente ha dicho en una entrevista televisiva Eh, tuvo una expresión muy sugestiva dijo el presidente Ramos Padilla ya hizo varias es cierto eh, eso es una forma tácita de decir que no lo soporta por la forma en que él ejerce su labor como juzgado eh, lo tácito vos sabés es aquello que queda entendido por los por los actos por los gestos por eh, la el significado eh, incontrastable de eh, las expresiones acompañadas del lenguaje textual eh, y esto es un tema digamos por lo menos delicado porque vos sabes que el artículo 103 de la Constitución eh, le veda al Presidente tomar conocimiento de causas pendientes. Claro. Y bueno, si él dice que le molesta la forma en que el juez ejerce la judicatura, está está tomando conocimiento de causas pendientes, lo cual es una violación flagrante del texto constitucional. claro Claro, está pasando por encima de la independencia del Poder Judicial Eh, lo que por ahí estaría bueno... Más que eso, ¿eh? Más que eso. Más que eso. No, más que eso, por supuesto. No es una mera cuestión inherente a la división de poderes. La independencia de los jueces hace a la esencia misma del concepto de republicanismo porque viola la garantía, o sea, el sentido que tuvo el advenimiento de la las democracias constitucionales, el constitucionalismo, uh -huh. lo que en definitiva cambió la Revolución Francesa es que le puso límites al poder. Es decir, le garantizó a los ciudadanos que de ahí para adelante no existía más un poder con tal fuerza que pudiera ordenarle a los jueces a quien tenían que condenar y a quien no. Y parece que el ingeniero Macri lo que quiere es eso, porque no lo dijo una vez. También dijo por televisión que los jueces tienen que saber que tienen que eh fallar de determinada man manera y si no, van a ser reemplazados. Esto lo dijo en el 2017. Claro. Lo publicó Clarín. O sea que esto es más que una mera cuestión de, div de división de poderes. Es más grave. Claro, incluso... Eh... El ex, el ex esposo de la mujer, de la, de la actual mujer de Stornelli, eh, le habría dicho también a, a Macri, por lo que declaró este hombre que se dedica que es eh, piloto, si no recuerdo mal, que le, le, le, le preguntó por la cuestión y dijo que no, que era todo mentira, que esto que se estaba diciendo en los medios de que Stornelli le hacía inteligencia a este hombre y que Stornelli ya había hablado con Macri para que lo saque del, del camino a... A, a Ramos Padilla, hijo sí, así es. pero es, yo lo, esa, lo, lo que te quería es, consultar por ahí es, sí. ¿qué es lo que se investiga en la causa de Dolores que le preocupa tanto al gobierno como para hacer una jugada tan tan arriesgada, de exponer a la al máximo la máxima figura del oficialismo, el presidente a, a decir todo esto? La, se, se investiga en la causa de Dolores la existencia de una asociación ilícita de gran envergadura en la que participan miembros del eh, Servicio de Inteligencia, la Agencia Federal de Inteligencia. Esto es realmente el costado muy peligroso para el presidente, porque por la estructura y características de eh, un organismo como una agencia de, de inteligencia, es literalmente imposible que un, uno o varios agentes de inteligencia se embarquen en acciones sin conocimiento de sus superiores. En este caso serían el contador Arribas y la señora Silvia Masralani. A su vez, ellos, Arribas y Masralani, dependen en forma directa del presidente de la nación. Están sujetos a la jerarquía del presidente de la nación y no pueden hacer nada en contra de lo que el presidente les diga. O dicho de otra manera, todo lo que hacen es ordenado por el presidente. El problema es que el desarrollo de esta línea investigativa lleva a probar que quien realmente está acá detrás del delito es el presidente, y eso eh, afectaría su continuidad. Eh, por supuesto, claro. estoy hablando en términos potenciales, pero si yo hago el razonamiento dialéctico que corresponde, uh -huh. la consecuencia es esta. Claro. Estoy simplemente haciendo un razonamiento dialéctico, que es el tipo de razonamiento que se utiliza en el derecho. Yo te quiero hacer una consulta también porque se escucha que se habla de bueno de una red de inteligencia, a veces se dice paraestatal, pero en realidad, eh, a, a medida que avanza la la causa, a uno le da la sensación de que en realidad no sería paraestatal como que no había conocimiento, lo cual sería mínimamente eh, una ineficiencia por parte de la AFI desconocer que hay operaciones de inteligencia paralelas, pero da la sensación de que terciarizan Ciertas operaciones que son ilegales En la banda que aparentemente Comandaba D'Alessio eh, A ver Todas estas operaciones son muy costosas eh, Por empezar Las horas de trabajo Por así decirlo Estas personas Que se suben a coches uh -huh. Hacen seguimientos eh, Fotografían Interceptan teléfonos Todo eso hay que pagarlo, claro y además hay que disponer de los medios, hay que disponer de los vehículos, hay que disponer de las este, de los instrumentos de comunicación, hay que disponer del acceso a recursos estratégicos de conectividad, y es ingenuo pensar que esto puede hacerse sin que conozcamos quién lo financió. Eh, el límite entre lo paraestatal y lo estatal siempre fue un límite difuso que existe más en la ficción creada a través de los documentos que eh, cristalizan el accionar de estas agencias que en los hechos. Así como, y voy a dar un ejemplo, Burgo, uh -huh. quien eh, crea una ficción en una, para justificar un desapoderamiento y solvertarse porque sabe que le van a pedir la quiebra, ...es una fricción y nada más que una ficción ...esto también es lo mismo... ...o sea, para escatar y podrá ser en la ficción ...pero realmente es muy ingenuo pensar... ...que esto existe en la realidad... ...que es posible... ...que una operación de semejante invergadura... ...utilizando justamente a personas... ...que están vinculadas... ...están o estuvieron vinculadas... ...a la Agencia Federal de Inteligencia... ...se pueda hacer... ...sin que eh, los jefes sepan... ...además... Es muy ingenuo pensar que un organismo de inteligencia se maneja sin tener contrainteligencia. Y es más ingenuo pensar que el jefe del servicio de inteligencia anda tranquilo pensando que nunca nadie va a hacer nada a sus espaldas. Porque entonces, bueno, eh, no sé, ya calificarlo requeriría el uso de palabras del lenguaje vulgar, realmente que no, no quiero utilizar Bien. Y también te quería consultar por una publicación del periódico local en su versión digital, La Nueva Provincia, que refiere que un, uno de los consejeros de la magistratura, concretamente Diego Molea, ¿no? que visitó... Eh, en Bahía, visitó a vaya blanca invitado por Luis calderaro de la Facultad de derecho de la unisal y dijo eh, el senador piqueto puede continuar en el consejo de la magistratura cómo, cómo se entiende que, que un consejero que conoce el funcionamiento un consejero de la magistratura que conoce el funcionamiento del organismo haga una defensa pública tan fuerte Bueno el consejero es abogado y es habitual que los abogados digamos cuando tenemos que defender algo, Digamos cosas que no tienen sentido para que eh, la otra parte pierda el tiempo en destruir nuestro argumento. Una chicana lo... dilatoria. Exacto, Exacto. Yeah. pero realmente no tiene ningún sentido porque la ley orgánica del Consejo de la Magistratura es muy clara eh, y la ley dice que el Consejo de la Magistratura tiene 19 miembros de los cuales 6 son legisladores, de estos 6, tres son legisladores Y de estos senadores, dos corresponden a quien tenga la mayoría en el Senado y uno quien tenga la mayoría o la primer minoría y uno al bloque que decía siga. Eh, cualquier interpretación, o sea, una interpretación exegetico-literal o una interpretación armónica-integral, uh -huh. lleva a concluir que la voluntad del legislador fue asegurar una representación diversa. Por lo tanto... Si un senador de pronto se está riste de eh, senador opositor en senador oficialista, y no puede continuar, porque contraría la voluntad del legislador. bien y eso además choca con lo que literalmente dice la ley. Lo que dijo ese consejero parece de sentido, la verdad es que yo no leí ese artículo de la nueva provincia que vos fijas, pero así como lo has descrito... este Sí, a, a mí me, me, llamó atención, lugares, me llamó la atención eh, me llamó la atención y me pareció preocupante que lo hiciera junto a Luis Calderaro, que a, además de ser rector es su asesor y es un importante dirigente de Unidad ciudadana de acá en Bahía Blanca. ¿Te puedo hacer una bueno, última ¿Estaba junto a él? No, no podés no podés inferir que el doctor Calderaro estuviese de acuerdo. No, no, claro, claro. claro. Em eh, te, te puedo hacer una última pregunta ya estamos sobre el tiempo pero no quería dejar de preguntarte por tu, tu publicación en facebook en la que hablas de la situación sobre pichetto participando de una reunión de gabinete en el contexto de también que se supo de que a, a través de, de publicaciones en los medios que eh, Pichetto le pidió informes a los a los ministros pasando por encima el rol de marcos peña que qué opinión tenés sobre esta situación bueno eso sí es una clara violación de la División de Poderes, porque eh, la Constitución dice, como lo dicen todas las constituciones eh, del mundo que siguen el modelo constitucionalista liberal, que no puede en ningún caso un miembro del Poder Legislativo recibir empleo o comisión del Poder Ejecutivo. Eh, no importa si esta comisión del Poder Ejecutivo lo, lo, lo la recibe a título gratuito gratuito o a título oneroso. Lo cierto es que él ahí está participando de una actividad de gestión del Poder Ejecutivo y eso le está abrigado porque lo que quiere la Constitución es que las decisiones de cada poder sean tomadas al interior del ámbito exclusivo de ese poder porque de lo contrario se desnaturaliza el control cruzado que la Constitución establece en nuestro sistema que, muchos saben, se define como un sistema de pesos y contrapensos claro. si un señor que está llamado a controlar al Poder Ejecutivo desde su puesto en el Congreso resulta que aparece tomando las decisiones del Poder Ejecutivo y es exactamente lo mismo que el abogado defensor a la noche entre al despacho del juez y le diga, bueno, mire, vamos a hacer esto y aquello no puede ser es una barbaridad y lo que no me extraña es la naturalización de las barbaridades porque de un tiempo esta parte sí, ya nos tiene acostumbrado a esto también en David, te agradezco por tu tiempo y por esta comunicación eh, quedamos para una nueva entrevista la verdad muy interesante como lo no. que comentás pero nos estamos quedando sin tiempo como no, gracias, buenas pues. tardes, muchas gracias conversamos recién con David Yud abogado ingeniero químico especialista en derecho ambiental y temas constitucionales vamos a una breve tanda y enseguida volvemos Comenzamos el tercer y último bloque de El Ágora y el pasado 7 de junio se realizaron las elecciones de la Federación Universitaria Amarplatense. En breve vamos a estar hablando con el secretario general electo de la FUM, que es eh, Joaquín Agosto del Frente de Unidad, ¿no? porque tuvieron realmente es un triunfo histórico, po, primero por la, la unidad que se logró en este frente homónimo, pero también hay un dato de color que es que, la pata estudiantil universitaria de Cambiemos, que es la, la Franja Morada, ¿no? que viene de, es la, una agrupación radical, pero de Cambiemos, quedó por, por primera vez en mucho tiempo fuera de lo que serían los órganos de conducción de la federación universitaria. Los números eh, son hablan por sí solos, ¿no? los ganadores del Frente de Unidad se impusieron por 37 votos eh, ante el Frente Amplio Estudiantil, que obtuvo 26, mientras que Franja Morada obtuvo solo 14, Y compitió como Frente Reformista. También hubo 10 votos para el Frente 29 de Mayo. Eh, el Frente Unidad se quedó con la Presidencia, la Vicepresidencia y 5 vocalías, mientras que el Frente Amplio con la Secretaría General y 3 vocalías locales. Así que aprovecho para hacer una errata, no es eh, secretario general electo, sino presidente, fue un, un error mío, me disculpo. no Y Franja Morada, como decíamos, eh, del mismo modo que el Frente de 29 de Mayo, obtuvieron solo una vocalía cada uno. Eh, esto es un fracaso rotundo para eh, Franja Morada porque, como decíamos por primera vez en varios años, no accede a ningún cargo de conducción. <coughs> Y también se logró la unidad de diferentes espacios del pamperonismo que se unieron luego de un intenso proceso de construcción de unidad. El Frente de Unidad está compuesto por la Agrupación Hormiguero, por la Facultad de Arquitectura, por el eh, MEPS de Psicología, MED y RU de Derecho, el Ateneo de Ciencias Económicas y de Medicina, sepa de Ciencias de la Salud, Semillero de Ciencias Exactas y de mmm, la Facultad de Humanidades participan en la MESHA, Humanidades por el Proyecto, Interés Colectivo y MUE. Aire. Mientras nos, com nos comunicamos con, con Joaquín, eh, comentamos también una noticia que salió hoy en nuestro portal elagora.digital que está relacionado de alguna manera con lo que charlábamos con el Dr. Yud, que es que la Corte Suprema se pronunció en contra de las escuchas ilegales y su difusión. Eh, la Corte Suprema de Justicia instó por unanimidad ¿no? con sus cinco miembros a que los jueces dispongan que el método de la escucha telefónica solo sea con criterio restrictivo, fundada y señaló que no podrá ser otorgada con base de en términos genéricos. La decisión llega en medio de una sistemática metodología de escuchas personales e ilegales a exfuncionarios que hoy están presos y eh, son difundidas por medios de comunicación. ¿No? Concretamente, lo, una de las cosas que dice es que la orden judicial será fundada y no podrá ser otorgada con base a términos genéricos. No podrá estar destinada a obtener información indeterminada en pos de una necesidad genérica y abstracta de prevenir o de descubrir delitos. Eh, también dice que la interceptación y la captación son medidas esencialmente provisionales la intervención de comunicaciones se ordenará por un plazo razonable eh, determinado, pudiendo ser renovado expresando los motivos que justifican su extensión conforme a la naturaleza y circunstancias del hecho investigado. La Corte, además, eh, indica que si los elementos de convicción tenidos en consideración para ordenar la medida desaparecieren, hubiere transcurrido su plazo de duración o ésta hubiera alcanzado su objeto, deberá ser interrumpida inmediatamente. El máximo tribunal fundamentó la decisión en la protección al derecho de la intimidad y privacidad fijada en la Constitución ante las intromisiones arbitrarias, Fue a través de la acordada número 17 en la que manifiestan que la interceptación de las comunicaciones entre un imputado y su abogado defensor constituye una grave violación a la garantía constitucional de defensa en juicio. Sin la garantía de la defensa en juicio, toda población ve comprometida la vigencia del Estado Constitucional de Derecho. Se trata de un mensaje debido a la difusión sistemática de escuchas personales sin ningún peso en una causa judicial. Así también sostienen que nuestro orden constitucional no prevé un estado omnipresente destinado a controlar a una sociedad eh, en la que sus habitantes se encuentren bajo un generalizado estado de sospecha, lo que sería una... Básicamente sería una distopía fascista que de alguna manera ha sido fogoneada por el oficialismo con esa frase que dice, bueno, si no tenés nada malo, no tenés nada que esconder, cuando en realidad no es así, existen algo que son los derechos personales y tienen no son derechos que haya inventado ni este gobierno claramente ni el anterior, sino que son derechos consagrados constitucionalmente. También eh, manifiestan en esta acordada que queda claro que por expreso mandato constitucional, las comunicaciones en todas sus variantes, al igual que la correspondencia epistolar, solo pueden ser objeto de injerencia de la media en la medida, perdón, en que exista una orden Eh, ...judicial debidamente fundada sin que la privacidad pueda ser soslayada el miras a satisfacer una necesidad genérica y abstracta de prevenir o descubrir delitos. La obtención furtiva de datos personales o información sensible que no encuentra fundamento en una investigación judicial, la elaboración de registros meramente preventivos... La divulgación, tráfico o comercio de los datos obtenidos en base a una finalidad originariamente lícita, la amenaza o el chantaje derivados de la posesión de datos íntimos que no resultan conducentes para el esclarecimiento de un delito, no sólo deben ser prevenidos y castigados por la ley y la jurisprudencia subsecuente, sino que deben merecer el máximo repudio social, pues constituyen un atentado a la confianza pública» la Corte también determinó que los magistrados deben asumir con plenitud la elevada responsabilidad funcional de ser celosos guardianes de la privacidad de las personas cuyas comunicaciones han sido intervenidas de modo de evitar que por ese medio se desvincule la interceptación del objeto concreto y preciso de la causa penal la decisión del supremo órgano judicial es en respuesta de un informe de la ONU crítico por la falta de control en las escuchadas telefónicas la Corte además solicitó Eh, la, a la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia que lleve a cabo una auditoría sobre la, la de JUCO. Esa música significa que estamos llegando al final de esta emisión de Laura, pero también que vamos a volver. Lamentablemente no nos pudimos comunicar con Joaquín Agosto, ¿no? que es el presidente electo de la, feder ahora sí lo dije bien, de la Federación Universitaria Marplatense, pero seguramente la próxima semana lo podamos podamos hacer la entrevista, nos pueda contar bien cómo fueron fueron las elecciones, cómo se vivió, cómo está constituido el frente, qué pasó con la franja morada, cómo vivieron los estudiantes marplatenses y seguramente ya no sea el presidente electo sino que haya asumido. Así que te agradecemos por escucharnos y te recordamos que nos podés seguir en nuestra página de Facebook, elagora.digital nos podés escribir por mail a contacto arroba elagora.digital o a nuestro WhatsApp que es 291-463-8535 lo repetimos 291-463-8535 y nos podés pedir que te agreguemos a nuestra lista de difusión para tener noticias al instante directo en tu celular y estás siempre bien informado Ahora sí, nos despedimos mi nombre es Juan Ignacio Barino, nos acompañó Gabriel Sena en la operación técnica y Cristian Feloy en la producción. No te olvides de revisar nuestro portal de noticias en elagora.digital y tampoco de volvernos a escuchar por esta misma estación el próximo miércoles a las 16 horas. Buenas tardes, que tengan una buena semana, un mejor fin de semana y los dejo en la continuidad de la emisión de Radio Universidad de Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca.